argentinos edición 1618 festejos por el 9 de julio en el acto de celebración del día de la independencia se realiza el tradicional desfile militar que este año tiene como atracción especial el agregado de sectores civiles Marcharán frente al palco presidencial. Disciplina y epicidad en grado sumo muestra el regimiento 17 de Herley, que con paso vigoroso y categórico saluda a las autoridades que no pueden disimular su temor ante una pequeña fracción de este regimiento que Carrera March ingresa en la casa de gobierno. Se producen corridas. Luego de algunos cabildeos, el incidente se aclara. Los soldados solo intentaban ingresar en el baño del Palacio Gubernamental sin ánimo alguno de interrumpir el orden constitucional. Una ordenanza de casa de gobierno anuncia que no hay papel higiénico. Se producen corridas. Y ya cruza frente al palco oficial una columna de la comunidad homosexual argentina que con paso felino y cadencioso desfilan cantando y ofreciendo sus servicios a través de una pancarta que reza. Nos rompemos el lomo por el país, pidan lo que sea. Las autoridades contestan con un cartel en el que se lee, no gracias, se producen corridas. Hacen su aparición ahora los pollos de Mazorín. Que protestan mostrando su descontento a través de una bandera que dice: Estamos podridos. Se producen corridas. Y este, queridos amigos, ...es el momento en que desfila... ...el sindicato de mecánicos... ...pero sucede que sus mamelucos... ...y sus rostros tiznados por la grasa... ...provoca que se los confunda... ...con cierto sector militar... ...y se producen corridas... ...ahora pasa el presidente Alfonsín... ...esperando que con una ovación... ...el pueblo le demuestre... Tu reconocimiento por la labor realizada. Se producen corridas. Ahora el locutor oficial... ...anuncia que la cotización del dólar... ...ha variado... ...registrándose un alza... ...del 500% en la moneda extranjera. Se producen corridas. Hasta aquí... Procesos Argentinos. Edición mil seiscientos dieciocho.